Muchísimas gracias y, bueno, un fuerte abrazo y que Dios las bendiga, compañeras. Un abrazo, abrazo grande. Abrazo. Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEPA Informa. Radio Popular Che Guevara, Rosario. Para la audiencia, sí, acá, eh, con esta novedad que surgió ayer, donde el Gobierno de Reconstrucción y Unidad Nacional de Nicaragua decidió convocar a, al país, a Nicaragua, a su embajador, el compañero Carlos Midense, que antes de que asuma la ultraderecha en Argentina. Sí, esto digamos que por las dudas abrimos el, el paraguas antes que llueva, Mira Daniel, en realidad no están por las dudas, vamos a hacer un poquito de memoria esta cosa que en la Argentina parece difícil, cuando gana el Macrismo, eh, Macri expulsó a la embajadora Norma Moreno de, de Nicaragua en Argentina y a partir de esa situación, de esa expulsión retiró al embajador argentino en Nicaragua. Eso es un antecedente concreto que nosotros debemos tener en cuenta. El gobierno de Nicaragua, eh, nuestro compañero comandante Daniel Ortega, la, la vicepresidenta, la compañera Murillo, eh, han tenido presente estas situaciones y visto y considerando que el títere, Millet, títere de Macri ha hecho que Macri gane las elecciones y sean sus políticas las que dentro de cinco días o seis empiecen a, a darse en Argentina han tomado medidas eh, en, a nuestro entender digamos muy una cosa llanita de poca monta pero pero entendemos que es así no darle la oportunidad de volver a expulsar a un diplomático generando eh, una serie de, de ruidos digamos y de, de fraccionamientos de o de retumbos en la, en la construcción de la patria grande, ¿no? Claro. Eh, ya venían expresándose de respecto al gobierno de Cuba, respecto al gobierno de, de Venezuela, y respecto del gobierno de Nicaragua, como así también del de Bolivia, de unas maneras este, altisonantes, despectivas, bravuconas, con mentiras, digamos. Este y entonces, bueno, eh, para eso entendemos que se convoca. A, al embajador eh, suponemos que es, es parte de una estrategia dentro de estos tiempos de resistencia claro, la embajada sigue abierta la embajada de Nicaragua en Argentina es muy probable que suceda algo parecido a lo que aconteció en aquel momento la embajadora se retiró y se nombró a un eh, no con carácter de embajador pero sí a un plenipotenciario Este, encargado de asuntos eh, comerciales de, de la embajada. Claro. Así que bueno y la repercusión de todavía, digamos las consecuencias, el comercial y, y demás, fundamentalmente es de relaciones, ¿no? Y de identidades me imagino. Sí, más que sí, sí, exactamente. Digamos básicamente todas aquellas empresarios que exportan o importan eh, mercaderías a Nicaragua son personas que están eh, en, a sabiendas, digamos, del proceso de construcción que Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Cuba están llevando adelante y ninguno de esas de esas eh, transacciones se va a interrumpir por cambiar el gobierno argentino en su verborragia ultraderechista fascistoide, eh, lo que sí son y va a suceder son estas situaciones que bueno, ya, ya las anticipó, el Peluca dijo que va a, a, a romper el Mercosur, que está paralizado, eh, obviamente no va a participar de la construcción de, de UNASUR, ellos solamente van a estar Eh, garantizándole negocios a la empresa de aguas de Israel y del sionismo internacional el fascismo eh, sionista también los negocios con su amo Estados Unidos a través de la embajada que es quien lo ha patrocinado en toda esta en todo este periplo no nació de un repollo no salió de, de la nada no es un, un muchacho que dijo cuatro bravuconadas y la gente que estaba harta de una cantidad de, de gobiernos consecutivos, digamos este como dijo él, 40 años de este desierto, le llamó desierto a la, a la democracia y bueno, ahora la tenemos a, a la amiga de Videla, de vicepresidente uh -huh. así que bueno, es simplemente desde los aspectos más eh, simbólicos eh, que deben ser tenido en cuenta en la diplomacia y en la En la en la cancillería se toma esta medida de manera de carácter urgente. Claro. Eh, nosotros desde acá, desde contra la pared pero no acostumbrados queremos agradecer de esta participación, Chango. Y así que nos volvemos. Esperemos que que la próxima sea que con el regreso del embajador, no, entre otras cosas y sí, sí, probablemente no tengamos por cuatro años un embajador sino un, un agregado eh, comercial impotenciario un agregado comercial un agregado plenipotenciario Está. que es lo que suele pasar cuando no se rompen relaciones diplomáticas pero están se retiran ahí. La, los embajadores están ahí esperemos que sea así eh, que no se profundice un abrazo y hasta cualquier momento Informa. Telam, Argentina Estamos eh, cerca de lo que es Plaza Congreso en Avenida de Mayo, en lo que es la séptima marcha de La Gorra, una marcha que se realiza hace siete años justamente y que lo que intenta visibilizar es la violencia institucional que sufren los pibes, las pibas, las mujeres, el colectivo LGTBI y todos los trabajadores de la economía popular, todos los días, en, la, en los barrios, en las calles, por parte de eh, los sucesivos gobiernos que han pasado en los últimos años. El 66% de los casos de gatillo fácil son con el arma fuera del horario de servicio. Según la última estadística que tenemos, es aproximadamente cada 21 horas, en lo que marca el gobierno de Alberto Fernández Recordemos el caso de Mauricio Macri, que dejó su gobierno con una persona asesinada cada 19 horas. Por eso nosotros decimos que es el gobierno más represor desde la vuelta de la democracia, y es nuestro principal temor a la hora de enterarnos que nombraron nuevamente a Patricia Bullrich al frente del Ministerio. Además vemos una bala a la violencia institucional por parte de la Libertad Avanza, que no solo fomenta eso, sino que también fomenta la violencia por parte de civiles hacia quienes nos movilizamos o defendemos los derechos de todos los colectivos que hoy están movilizando. Lo que sí ha incrementado mucho, y lo hemos visto desde la pandemia hasta acá, son las muertes en lugares de detención, en las comisarías, en las cárceles, a partir de... Todas las situaciones que sabemos que pasan adentro de las cárceles, los supuestos suicidios, la violencia entre dentro de esos lugares, o las condiciones en las que están asignados los presos y las presas. ¿Quién es esta persona? Mi hijo, mi hijo Ezequiel, de 16 años. ¿Cómo fue la situación? A él lo balearon en un atraco que hicieron y de 10 tiros que tiraron, le dieron ¿Y quiénes fueron los, los que asesinaron? oficial ...y nosotros hace tres meses que estamos con la causa... ...y tenemos mucho a favor... ...porque hubo mucha injusticia... ...y muchas cosas se hicieron muy mal ahí... ...en la comisaría del barrio Saizar. Hay una deuda histórica que es inaceptable que al día de hoy siga habiendo desapariciones y este tipo de maltratos y torturas por parte de las fuerzas represivas del Estado y que para los pibes y las pibas de los barrios lo que necesitamos es trabajo, educación, salud y no represión, no baja de la idea de imputabilidad, que es lo único que se debate con discursos o lógicas punitivistas que vienen a traer soluciones simples a problemas complejos, estructurales y, y que en, en suma no resuelven los problemas que se viven realmente los barrios. A mi hijo lo mató la policía de Rafael Castillo, el policía, el policía, porque mi hijo no quería venderle drogas para ellos, lo mataron a mi hijo, lo llevaron, lo torturaron y lo mataron. Están prófugos, hasta el día de hoy, hace 36 años que estamos pidiendo justicia a nosotros. Forman. Gira Mundo TV, Mendoza Soy Macarena Sol Poblete, pertenezco a la Asamblea por el Agua de Guaymallén Nos encontramos acá en este 4 de diciembre En la campaña plurinacional anti-extractivista, ¿Hasta cuándo? Eh, más de 45 organizaciones de todo el país nos hemos convocado en el día de hoy eh, En distintos horarios para instalar y la palabra extractivismo en el común de la gente y para demostrar al pueblo cada cada rincón qué problem, qué extractivismo presenta en el territorio en el que vive ya sea agrotóxicos, el agua contaminada, eh, los incendios forestales, eh, las, las semillas transgénicas. Bueno, cada territorio eh, es hace años explotado por el extractivismo, en donde bien sabemos que es no es un progreso, sino al contrario, hay mucha mayor pobreza y bueno, la Argentina lamentablemente es uno de los países que está marcado como uno de los países en donde eh, se desarrolla el extractivismo que no se hace en otros lugares. Entonces, a nivel nacional, desde la Coordinadora de Basta de Falsas Soluciones, hace dos meses que nos estamos convocando distintas asambleas, organizaciones ambientales, eh, para el día de hoy, que justamente hoy el 4D también es el día del Atlanticazo, en Mar Libre de Petróleo, que ya, se están, eh, ya empezaron a hacerse las exploraciones sísmicas en el mes de octubre, así que bueno, también elegimos ese día 4D, para unir todas las luchas a nivel nacional en el solamente en el día de hoy 4D. Somos asambleas, organizaciones, pueblos preexistentes al Estado y autoconvocades de cada provincia del país. Somos quienes le venimos poniendo el cuerpo a la defensa de los territorios, quienes venimos padeciendo los desmontes, la mega minería, el fracking, los cultivos transgénicos, las fumigaciones con agrotóxicos, las consecuentes enfermedades como el cáncer y malformaciones congénitas, la contaminación del agua, la tierra y el aire, los desalojos de nuestros territorios, la trata de personas, la persecución y la criminalización. Todas estas problemáticas, así como las económicas, tienen el mismo tronco de origen, este sistema capitalista que saquea la naturaleza y en consecuencia nuestras vidas. Decimos basta al extractivismo que reforma constituciones provinciales en contra de la voluntad popular, como quedó demostrado en Jujuy, y con las modificaciones de leyes express como las que ahora quieren avanzar en Río Negro al servicio de petroleras y mineras. La minería no tiene licencia social, decimos no pasarán. Decimos basta al extractivismo que lleva adelante desalojos violentos a familias y comunidades con la complicidad de la policía corrupta y las fuerzas represivas del Estado que asesinan y encarcelan a nuestros compañeros y hermanas en complicidad con el poder político y judicial que garantizan la impunidad de los represores mientras procesan y persiguen a defensores de los territorios en todo el país. Justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Elías Garay y libertad para Jesse basta de criminalizar la protesta. Desde la parte ambiental estamos bastante preocupados también viendo el avance de y el, el ahora el 10 de diciembre asume el gobierno de de ley que es un gobierno totalmente eh, negacionista del cambio climático y nosotros llamamos más que nada a las asambleas y llamamos a, a, a los vecinos a que se sumen a, a defender el agua, las montañas, a defender nuestra tierra y sobre todo a aportar el granito de arena que desde lo cotidiano podemos hacer para mitigar un poco lo que son los efectos del cambio climático, porque la verdad que se vienen muy acrecentados. La temperatura del planeta ha subido 2 grados y es gravísimo eso. Parece poco, pero es un montón. Vamos a tener alrededor de 42 a 45 grados de temperaturas máximas en este verano. Así que bueno, por eso llamamos de las organizaciones ambientales, de las asambleas, a seguir en las calles, a seguir unidos. Sean asambleas, sean partidos políticos, sean Eh, uniones vecinales. Todos tenemos que estar en la calle como estuvimos en el 2019 defendiendo la 7722. Informa Radio Curup Walmap. Los Chopeñi ya está condenado. Los Chopeñi vamos a tener que venir a verlo dos veces a la semana a la cárcel. Nacho Mejía va a tener que sentir a lo mejor las lágrimas de su madre, pero va a montar ahí un peyú también. Pero la subestación que se quiso poner en Nacho territorio que Renaco, la Nueva Metreco, no se hizo peyú. Y el Neo está libre ya. Ese territorio está libre. Ya quise dar claro de que cuando el Mapuche se para contra un mega proyecto, cuando los Mapuches dignos nos paramos contra un mega proyecto, se nos va a venir todo encima la militarización, la persecución, la muerte muchas veces, y la cárcel y la cárcel también. Está ahí. La... Luis está tranquilo, mandó a todos muchos agradecimientos. Él estaba muy digno y muy bien. Él estaba esperanzado de salir, pero también sabía que existía esta posibilidad, igual que nosotros. Y esperamos entonces que que todos podamos poner nuestras energías, porque esto nos acaba aquí todavía el Radio Universidad CAF Neuquén Nuevamente es un, un, otro evento de sismicidad asociada al fracking. Están ocurriendo estos sismos el fin de semana, hubo uno el sábado a la noche y en primeras horas de hoy lunes, digamos, son los últimos dos sismos. El del sábado a la noche magnitud 3,2, el de esta mañana en magnitud 3,3. Uh -huh. Como bien decías, están cerca a una zona donde se está fracturando, empezó a fracturar un equipo que estaba por ahí cerca también, a, a otros kilómetros, pero en otro área, y empezó a fracturar hace una semana. La, la pregunta que hacemos nosotros es, y ojalá alguien nos, nos ayudara a responderla, ¿está eh, en, en este momento esperando YPF con los protocolos de semáforo sísmico, que ya nos consta que existen, o eh, simplemente está fracturando sin dar cuenta del de proceso a nadie entiéndase eh, la Secretaría de Energía de, de Neuquén la, la duda surge de saber que las empresas están funcionando con esos protocolos pero aún no los han hecho públicos no han informado a la población y eh, al Estado neuquino le informan pero muy a cuentagotas y luego de que ocurren todos esos episodios nosotros estamos viendo que Desde octubre, en el, si ustedes se acuerdan, en el mes de septiembre había temblado mucho. Es como que tiembla por momentos, extrañamente. Uh -huh. eh, digo, en septiembre había temblado mucho en cercanías de Sausal Bonito y luego cerca de Rincón de los Sauces. En el caso de Rincón de los Sauces, asociado a que había un equipo de fractura, estaba fracturando Chevron, allá en el área del altrapial. Desde octubre se trasladó la sismicidad hacia donde están las etapas de fractura, que es al norte de Añelo. Área Bandurria y el Chaña Aguada del Chaña. Pero qué está pasando desde el 24 de noviembre? Nosotros lo que vemos es ya los los seis sismos que han ocurrido desde el 24 de noviembre que va subiendo la magnitud. El de hoy es el eh, hasta ahora en ese sector y en este en estos últimos 15 días el que tiene mayor magnitud. Sebas, fueron una forma de regulación? Es eh, un, un sistema traído de Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá lo aplican, Inglaterra también, uh -huh. que en, eh, emula los los tres colores del de semáforo, si el sismo que se genera en proximidad de donde vos estás fracturando es un sismo de una magnitud entre 2 y, eh, o menor a 2, hasta tres o 3 o 3,5, siempre son relativos los semáforos, el color es verde, indica que es un sismo de magnitud baja y que la empresa puede seguir operando. Uh -huh. Cuando esa magnitud cambia, por ejemplo, de 3 a 4, eh, ya te digo, es relativo, según el área, según la estructura geológica, Claro. Eh, el, el sistema en Estados Unidos, porque acá eh, ojalá lo, lo, los conociéramos. Eh, en ese caso es amarillo. ¿Qué significa el amarillo? Que la empresa puede seguir operando pero que tiene que hacer menos cantidad de, de fracturas por día. Es decir, Fracturar, dejar pasar un tiempo, volver a hacer otra etapa de fractura. Y el color rojo indica a magnitudes que, por el riesgo que pueden conllevar, eh, obligan a las empresas a, da, a detener sus operaciones hasta que un organismo de control les diga cómo seguirlas. Bien, eso es la, lo hipotético. Acá no hay ningún organismo de control que controle los semáforos sísmicos, sino que son las propias empresas las que tienen su protocolo interno Y entre ellos y en, entre la propia estructura empresarial es cómo se determinan si seguir o no seguir. Y el Estado neuquino no, no no tiene ahí injerencia. Nosotros sabemos que las empresas tienen esos acuerdos que ya lo, lo vienen utilizando hace un par de años, que lo, lo, lo descubrimos, digamos, en, en julio de este año. No lo han hecho público, no no lo hacen tampoco público, y es una de las empresas que, tiene el protocolo antisísmico. Nuestra duda es, ¿lo están ejecutando? ¿Hay alguien? Porque, el, el, el, digamos, tanto la Secretaría de Ambiente, a nosotros nos consta que la Secretaría de Ambiente de Neuquén no es lo mismo que la Secretaría de Energía. Claro. Ambiente siempre intenta, está haciendo pedidos de informe digamos ha hecho algún abordaje en relación a esto el tema está presente en relación a los simos pero la secretaría de energía hace caso omiso de todo funcionan como una mesa de, de, de las petroleras directamente es hay, hay que marcar una diferencia en eso ahora no sino si desde la secretaría de energía, ¿No se le pide información a las petroleras? ¿Las petroleras estarán haciendo uso del semáforo sísmico? ¿Lo, ¿Lo estarán ejecutando? Porque el semáforo sísmico justamente lo que lo que busca es tratar de regular la sismicidad. Claro. No estés inyectando todo el tiempo, a todo volumen, para achicar los plazos de la operación, sino que priorices que no se desencadenen episodios sísmicos de, de, de mayor magnitud. Bien, eso lamentablemente al día de hoy solo lo saben los directivos de las petroleras, los jefes de operación y alguien en la Secretaría de Energía. El resto tenemos que estar haciendo especulaciones porque esa información al público no llega. Son áreas bastante sensibles y todavía no, no se sabe si van a dar continuidad o si van a haber cambios. Entiendo que Eh, no se ha hablado de una continuidad de Juan de Dios Luchelli en ambiente, uh -huh. pero desconozco quién pueda ser el el próximo nombre. La perspectiva hasta ahora, por todos los indicadores que no que no se hacen públicos, es posiblemente la de la continuidad de la política en en materia de extractiva. No no no veo que estén mostrando una tendencia a revertir eh, la forma en la que se está Explotando los no convencionales. Informa Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. El pasado fin de semana se llevó adelante el encuentro regional de la red Farco Córdoba. La localidad elegida fue Villa Ciudad Parque y anfitriónó la radio comunitaria El Brote. Alrededor de 60 personas nos hicimos presentes en el Complejo Casa Común de la Comuna de Villa Ciudad Parque para conversar sobre el panorama actual de nuestras radios y espacios, las necesidades y desafíos del sector y también sobre el contexto que se abre de cara a la asunción del nuevo Gobierno Nacional electo. Del encuentro participó Juan de Luz, presidente de Farco, y también compañeras del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba y funcionarias de ENACOM. En el inicio del encuentro también estuvo Pablo Riveros, jefe comunal de Villa Ciudad Parque. Estuvimos dialogando con Carolina Ozan de Radio Comunitaria El Brote sobre los desafíos del nuevo escenario político y el saldo positivo del encuentro regional Farco Córdoba. La verdad que nos vamos con un montón de desafíos frente al contexto eh, que estamos viviendo en este momento y eh, el que vendrá luego de la asunción de Milei. Pero también nos vamos con la energía y con la alegría renovadas por el encuentro, por hacer red, por seguir apostando a la comunicación comunitaria, al derecho a la comunicación y a la información, el acceso a la información de los pueblos. Creemos que este es el camino, ninguna radio menos. Eh, siempre vamos a estar ahí defendiendo el derecho a la comunicación. Emilia Calderón, de Radio La Ranchada, habló de buscar nuevas formas de sostener los proyectos radiales a partir de un nuevo escenario político nacional. Eh, acabamos de finalizar el encuentro de Farco, de las radios de la provincia de Córdoba, donde establecimos diferentes ejes de trabajo a partir de la semana que viene y del 2024, que tienen que ver con eh, discutir y buscar nuevas forma de sostenibilidad con respecto a lo que va a pasar a partir del 10 de diciembre cuando tengamos el cambio de gobierno eh, nacional, pensarnos en el trabajo eh, comunitario, pensarnos en el trabajo de las producciones conjuntas, vamos a organizar un nuevo cooperativo verano y me parece que también la consigna es la defensa de la comunicación como un derecho humano y la defensa de la democracia a través de nuestros contenidos y a través de todo el trabajo de la red y vamos a seguir fortaleciendo la red a nivel nacional y lo que tiene que ver con las alianzas estratégicas como por ejemplo la confederación de medios cooperativos y comunitarios a nivel nacional y a nivel provincial. Report para el informe Farco Natalia Comelo de Mestiza Rock Río Tercero Informa Instituto Nacional de Formación Política Morena El año pasado se premió a la gran película argentina 1985 que cuenta la historia del juicio contra Videla y de toda la élite castrense perpetradora de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. El actor Ricardo Darín interpretó al fiscal Julio César Estrasera, quien llevó el caso en conjunto con un equipo de jóvenes abogados. En el penúltimo acto de la película se presenta el juicio con los difíciles testimonios de las víctimas de la dictadura. Se narraban las vejaciones, los métodos de tortura y desaparición escenas que para el espectador trastocan los sentimientos y se enlazan con el tremendo discurso del final que concluye con la poderosa consigna que trasciende contextos, pueblos y tiempo que dice nunca más. Este 2023 nos trajo el triunfo de Javier Milei en la presidencia de Argentina, personaje que defiende y enaltece la dictadura militar de Videla, que tiene la hacienda política de privatizar el petróleo, litio agua y de la extinción de todo programa social, derechos de la mujer, defensor de la propiedad privada y de los intereses de Estados Unidos y de los grandes transnacionales, sionista, economista y comentarista estridente de televisión. Él es la punta de lanza de un pensamiento radical que se denomina anarcocapitalista y de lo que ellos llaman pensamiento libertario. Hay que decir que Milei, el candidato de la Libertad Avanza, se impuso en 21 de las 24 provincias de Argentina. Massa, por su parte, estuvo arriba del candidato ultraderechista solamente en Buenos Aires, Formosa y Santiago del Estero. En cuestión poblacional, Milei obtuvo un 56% de los votos totales por sobre un 44% del peronista Sergio Massa en estas elecciones. La mayoría de los votantes de Milley son jóvenes de entre 16 a 24 años de edad, con un 70% de preferencias en este grupo poblacional, mientras que Massa es apreciado por el grupo de 45 a 100 años con un 54% de las preferencias. Y como siempre, aquí vienen las preguntas. ¿A qué se debe el triunfo del autodenominado anarcocapitalista? ¿Por qué los jóvenes argentinos votaron al estridente comentarista de televisión? ¿Qué lecciones deja para América Latina y en concreto para México? ¿Acaso la consigna del nunca más se ha olvidado? ¿Por qué no está en la memoria o por qué no se conecta con los jóvenes? Atilio Boró nos explica algunas razones que nos pueden dar luz a estas cuestiones. Primero, hay que entender a Milei como un personaje impulsado por las oligarquías. Un llamado outsider del sistema político, pero no así del mediático. Pues durante el 2018 fue uno de los economistas más expuestos, con 235 entrevistas y 193.574 segundos al aire. Ningún personaje se acerca de lejos a esta cobertura mediática, y los años que le siguieron no cambiaron esa tendencia. El posicionamiento mediático de un personaje con un discurso disruptor radical a favor del capital con modos histriónicos, iracundos, sin economía de los insultos, a favor de la precarización laboral, de la desanarización e informalización del empleo, del cual son víctimas principalmente los jóvenes, la postergación de agendas políticas sociales a causa del endeudamiento millonario que amaca y contagio con el Fondo Monetario Internacional, la tibieza del gobierno del presidente Fernández, que muchos especialistas así lo han catalogado el hastío de las formas y celebraciones de los personajes políticos exacerbados por los medios de comunicación con el objetivo de despolitizar a la sociedad y que se complementan con campañas de desprestigio a los gobiernos progresistas. La estrategia del López, implementada a Cristina Fernández de Kirchner para quitarla del camino de la contienda presidencial, son solo algunas o una pequeña explicación a las causas de este panorama terrible para los argentinos. Y es que Milei ya dijo que hará patentes todas las promesas de campaña, que pondrá bajo el manejo privado todos los servicios públicos y empresas del Estado como salud, educación, petróleo, medios públicos, entre otros. Solamente los que tengan dinero podrán acceder a estos servicios, detendrá licitaciones y añadió que no se dejará amedrentar por nadie, lo que puede interpretarse en que ante la protesta social usará la fuerza pública para disuadirla. Ya hemos visto perfiles como Milei ascender al poder, el caso de Donald Trump o Jair Bolsonaro son similares al del argentino. Figuras mediáticas, ciudadanas empresariales que tienen un discurso estridente, que aparenta va en contra del sistema político, pero que son alfiles de los grandes intereses económicos, catalizadores ante el desgaste del modelo neoliberal de y de los políticos tecnócratas profesionales que lo han implementado desde los años 70s. Fernando Buenavent dice que hay que tener cuidado con estos payasos, que no hay que tomarlos en broma, que ante la pasividad del discurso de los políticos profesionales, ellos irrumpen con la estridencia. Así pasó con Hitler, quien iba a los bares de Alemania a vender sus pinturas y apostaba dinero para ver quién le atinaba un escupitajo a su persona mientras él hablaba en contra de judíos y comunistas. ¿Qué lecciones deja esto para mí? Nuestro país no está en el mismo contexto de Argentina. Primero, por el gran liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por el apoyo popular con el cual tomó el gobierno en el 2018. Por el gran manejo gubernamental ante crisis mundiales como la pandemia y la crisis económica. Por la reconstrucción del tejido social. Por las conferencias mañaneras como la gran estrategia de comunicación en contra de las noticias falsas implementadas desde los corporativos mediáticos y el desempujamiento de la derecha mexicana a raíz de en la ausencia de una propuesta que no sea volver al pillaje neoliberal, pero no debemos confiarnos. Los periodos de bonanza pueden cambiar de la noche a la mañana en un proceso electoral. La historia y las transformaciones latinoamericanas nos han mostrado que en cualquier momento puede haber retrocesos. Ecuador, Bolivia, Perú y ahora Argentina son muestra de que lo trabajado en un periodo de tiempo se puede perder y que cuesta volver a recuperarlos que las condiciones no son las mismas que cuando se dieron por primera vez. La derecha mexicana ha tratado de crear a su propia outsider, encarnada en Xochitl Gálvez. Se han realizado esfuerzos por posicionarla en el imaginario de la gente como un personaje que viene de la sociedad civil, que no está ligada a los desprestigiados partidos políticos de derecha, que ella misma ha construido su camino del éxito vendiendo gelatinas y que es parte de los pueblos originarios. Los grupos empresariales, el PRIAN, los medios de comunicación corporativos y los líderes de opinión han fracasado en posicionarla como el fenómeno que han cacareado desde el mes de julio. No es la figura disruptiva que dé un vuelco a las encuestas donde enfrenta a Claudia Sheinbaum con una desventaja de más de 30 puntos. Agustín Laje, ideólogo ultraconservador argentino, en entrevista con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, menciona que el presidente Andrés Manuel López Obrador usa como saco de boxeo a la derecha mexicana. Porque su discurso es muy ambiguo, porque trata de llegar a los votantes que regularmente votan por la izquierda y el centro, porque no se asume abiertamente como derecha para poder construir una base social Qué nárvole los valores propios del conservadurismo y si bien el pan y el pri se rehusan a clasificarse desde esta orientación política, aunque lo sean, ya estamos viendo intentos de implementar la agenda conservadora llamada libertaria. Esto que llaman pensamiento libertario no es más que el nuevo mote engañador, la máscara que trata de encubrir la postura más radical y conservadora del proyecto neoliberal, en donde promueve entregar los bienes del pueblo a los privados y que como sociedad se acepte un desapego por los derechos sociales a través de un discurso aún más violento que el implementado en la década de los noventas. despolitizador, individualista, de odio, clasista, racista y machista, que hará uso de toda su maquinaria de propaganda, noticieros, series, películas, música, programas de chismes, publicidad eventos sociales y, por supuesto, de nuevos centros educativos de derecha que conformen una base social que adopte la voz de las élites. Por eso no es casual que Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y deudor millonario de impuestos, hiciera la Universidad de la Libertad, que son centros de formación política de ultraderecha, y tampoco es casual que Gloria Álvarez, politóloga conservadora, esté dando clases en esa universidad. Y tampoco puede quedar inadvertido que la UNAM empiece a abrir sus puertas a los apologistas de la privatización de los bienes públicos, dado que su burocracia dorada, autoridades y algunos catedráticos comulgan con dichos valores conservadores del despojo, o que figuras como Eduardo Verástegui tengan mayor visibilidad en los medios de comunicación corporativos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya dejó sentados los primeros pasos de la transformación con su buena gestión. En el siguiente sexenio, la cuarta transformación, tendrá una responsabilidad tremenda, requerirá de ejercicios de autocrítica rigurosa. Tendrá la obligación de profundizar el proyecto de transformación conformado en el famoso plan C. No debe dejar al movimiento social, debe continuar con la formación política desde la izquierda y que sea una agenda prioritaria la revolución de las conciencias. Conformar un frente comunicacional desde diferentes niveles de la sociedad, con el objetivo de combatir las estrategias golpistas de la derecha. Estamos tratando de salir del desastre neoliberal, de la miseria, la represión y la violencia que dejó este sistema. Hagamos nuestras las consignas que se desprendieron al finalizar las dictaduras militares en América Latina. Mantengamos en la memoria el nunca más. Y así hemos llegado al final de Fuera Máscaras. Si te gustó el programa, te pedimos que nos ayudes a que entre todas, todos y todas rompamos el cerco mediático. Nos vemos por las redes del Instituto Nacional de Formación Política de Morena para seguir dando contextos, analizando la información y desenmascarar los verdaderos intereses de la fachiza. Buenas noches. Informa. Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia. en solidaridad con el pueblo palestino Encuentro de Guardia Indígena de Crick, Cauca, Colombia 1 de diciembre de 2023 El día de hoy, 1 de diciembre de 2023 se cuentan 56 días de guerra entre el Estado de Israel y el movimiento palestino Hamás tras los ataques del grupo Islamista del pasado 7 de octubre Sabemos que las palabras son armas de guerra sobre todo cuando intereses específicos quieren imponer una narrativa de la historia por encima de la realidad. Por esa razón, la UAC indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca queremos volver al verdadero valor de la palabra, la herramienta que siempre nos ha acompañado en nuestra lucha milenaria. Queremos ir a las raíces de la palabra en búsqueda de la verdad. Por esa razón, a través de este comunicado, queremos expresar nuestra plena y más profunda solidaridad al pueblo palestino, que desde 56 días está siendo víctima de un verdadero genocidio por parte del Estado sionista de Israel. Un genocidio que se ha estado concretizando en el último mes y medio, cuando a través del pretexto de la lucha en contra de Hamas, el Estado de Israel ha empezado una operación militar que ha generado aproximadamente... 15 mil víctimas entre la población civil palestina, de las cuales más de la mitad son niños, niñas, menores de edad y mujeres. Un número que con toda probabilidad va a aumentar, ya que el día de hoy se rompió la tregua y la invasión israelí sigue sembrando muerte. La ofensiva militar israelí ha estado violando todos los estándares del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Como demuestran los asesinatos masivos, el desplazamiento forzado de más de un millón de personas, la prohibición de acceso a los servicios básicos como agua, comida, medicinas, electricidad. Esto demuestra que se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad, frente a los cuales las Naciones Unidas se han visto incapaces de accionar. Mientras que los Estados miembros del Consejo de Seguridad han hecho caso omiso. Esta indiferencia de los líderes políticos mundiales no es nueva. El genocidio del pueblo palestino se viene generando desde hace 75 años, durante los cuales el Estado sionista de Israel, sin ningún respeto del Derecho Internacional, ha implementado una política de colonización, discriminación racial y religiosa. De territorialización y limpieza étnica en contra del pueblo palestino tanto en la Franja de Gaza como en la Cisjordania bajo la narrativa de la seguridad nacional y el derecho a la defensa legítima en la realidad el Estado de Israel ha estado implementando una feroz ocupación reprimiendo sistemáticamente y discriminando a los pueblos originarios palestinos Hoy en día, el Estado de Israel es acusado por parte de las mismas organizaciones de derechos humanos israelíes de ser, como lo que fue Sudáfrica hasta hace algunas décadas, un Estado de apartheid. La lucha y la resistencia del pueblo palestino es la lucha de todos los pueblos indígenas originarios a nivel global, pueblos que por siglos han sufrido el colonialismo y el exterminio. Como pueblos indígenas nos sentimos plenamente identificados con el sufrimiento del pueblo palestino, porque nos recuerda el genocidio que nosotros mismos hemos vivido desde la invasión de 1492. Por eso reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo palestino y rechazamos profundamente el accionar terrorista del Estado de Israel y de sus aliados. Desde el suroccidente colombiano hacemos un fuerte el llamado a la sociedad civil a nivel mundial, a las fuerzas progresistas y antifascistas y a los organismos de derechos humanos, para que se tomen las acciones necesarias que detengan el genocidio del pueblo palestino y respalden el proceso de liberación de Palestina, por la vida, el territorio, la libertad y la autodeterminación palestina libre. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. ¡Presa! ¿Hace cuándo? Informa Canal Caribe, Cuba. Y el 5 de diciembre de 1956, los expedicionarios del Yat de Granma sostuvieron el desigual combate de Alegría de Pío, considerado el bautismo de fuego del naciente ejército rebelde. Ana Bárbara Ravelo tiene la crónica de aquel suceso al cierre de nuestra emisión. Alegría de Pío pudiera considerarse como sinónimo de una mala experiencia. Sin embargo, la historia de esa tropa demostró todo lo contrario. Los 82 rebeldes que juraron terminar el proceso libertario, iniciado por los mambises, soportaron la cruz de la lucha desigual hasta el contraataque que puso punto final a los cimientos de la tiranía. Después del largo trayecto del Granma, desde el puerto de Tuxpan, México, hasta el desembarco en el manglar de los Cayuelos, a par de kilómetros de playa Las Coloradas, el cansancio de los expedicionarios era inmenso. Aún así, no había espacio para el reposo. Según cuenta el guerrillero heroico, Ernesto Guevara de la Serna, en pasajes de la Guerra Revolucionaria, la mayoría de los combatientes perdieron la mayoría de su equipo al andar, durante interminables horas por cien de agua de mar con botas nuevas. Esto había provocado ulceraciones en los pies de casi toda la tropa, pero no era nuestro único enemigo el calzado o las afecciones fúngicas. Sin alimentos, con el barco en malas condiciones, casi todos estaban mareados por falta de costumbre al bebé en del mar. Todo esto había dejado sus huellas en la tropa integrada por bisoños, que nunca habían entrado en combate. Luego de tres días de extenuante caminata, se adentraron en una colonia cañera perteneciente a la compañía New Nicaroc Sugar Company, situada en un lugar conocido como Alegría de Pío. Un práctico de la zona, llamado Lauriano Noa Yang, los había conducido hasta el momento por esos sitios inhóspitos. A la manera de Judas, el guía traicionó a los rebeldes al brindarle su ubicación al ejército batistiano. El exceso de confianza de los revolucionarios en el terreno era como una señal de humo para el enemigo. Los vaivenes sobrevolaban el cañabral, mientras los muchachos se alimentaban y cortaban trozos de caña. Los pilotos confirmaban la posición de aquellos incautos que se habían atrevido a desafiar su poderío. Mi tarea en aquella época, como médico de la tropa, era curar las llagas de los pies heridos. creo recordar mi última cura en aquel día. Se llamaba Humberto Lamonte, el compañero y ese era, también, su última jornada. Así lo plasmó Evar en sus memorias, y tal fue el amargo destino de varios de los rebeldes. La meta era llegar de Sierra Maestra cuanto antes, pero el fuego cerrado y sorpresivo desvanecería, momentáneamente, esos pensamientos. Los jóvenes, confusos y desorientados en un paraje desconocido, tuvieron que dispersarse en varios grupos. Las armas escupían las balas buscando el cuerpo de los rebeldes debilitado, además por las duras jornadas sin comida, agua potable y poco descanso. Como sucedió en los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, una parte de los prisioneros de la celada serían asesinados luego y reportados como fallecidos en el combate. Así se sucedió con 18 a los 21 revolucionarios caídos. Los sucesos de alegría de Pío los días que le sucedieron... Hasta aquí.